Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Jamán Mr. Danger. Cobarde. Asesino. Genocida. Genocida. Eres un genocida. Eres un alcohólico, Mr. Danger.